Escuchas La Caja de Pandora Nuevosperiodistas.com Buenas tardes de Tenerife, comenzamos un nuevo programa de podcast de La Caja de Pandora La semana pasada tuvimos que sobrevivir a un martes y trece, pero lo hicimos Pero esta semana nos va a tocar lidiar con otras cosas que, bueno, que son ajenas a nosotros No quiero adelantar nada, tan solo decirles que este es un programa cultural, que ya lo, viene, lo venimos anunciando, pero que a partir de hoy eh, no lo va a ser siempre. Decía el pintor Francis Bacon que hacer preguntas inteligentes es ya la mitad de la sabiduría, así que no esperes más y envíanos tus preguntas a la caja de Pandora nuevosperiodistas.com. Comenzamos. Buenas tardes chicos, a todos Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero es lo primero Y para el que no nos haya escuchado con anterioridad Les recordamos que en este programa Intentamos acercar un poquito de cine, un poquito de literatura Y también les acercamos la agenda de lo que pasa en Tenerife Debemos anunciarles que a partir del próximo programa Tendremos nuevas secciones para ir dando Alguna pista les puedo decir que tendremos algo de, como de noticias de cine Alguna que otra entrevista, si las conseguimos que vengan eh, también tendremos una pequeña sección de arte canario, que claro, es un poco desconocido, pero creemos que en la caja de Pandora se puede sacar un poco de arte canario para que lo conozca la gente. Y también les podemos adelantar, necesito un redoble de tambores, por favor. Que estamos organizando un especial de Canarias, porque el 30 de mayo es el Día de Canarias, y qué poquito sabemos del cine en Canarias, ¿no chicos? Sí, sí. Sí. Bueno, se me con, con lo último que, que han hecho por aquí, por Tenerife, con, con una pasión surrealista. Hey, A mí tiene fijación. Con? Es que menuda película, Dios mío pues nada, pues intentaremos acercar lo que se está haciendo en Canarias, eh, los directores, si, si los hay, para que los conozcan, los actores, y ya, bueno, eso es lo que les puedo adelantar. No voy a decir nada más, porque también tengo que reconocer que es un trabajo de rastreo, ¿no?, buscar todas estas figuras, pero queremos intentarlo. Y para esto queremos contar con tu ayuda, así que te preguntamos qué sabes del cine de Canarias o hecho por Canarios. Eh, ¿A dónde nos los puedes contar, Patricia? Para no repetirme, porque... A la caja de Pandora, arroba... Nuevosperiodistas.com. Ay, que casi no te lo sabía. <risa> casi bueno, me acuerdo. Eh, antes de comenzar, quiero, quiero darle las gracias a Alexis, que nos ha mandado un correo. Eh, el, su alias es, es Sísifo. Y no, nos ha contado su versión del mito de Pandora. Y además, pues nos ha escrito como un pequeño relato sobre un día que tuvo la buena suerte de encontrarse seis céntimos. Le damos las gracias por compartirlo con nosotros. Y dicho esto, como no, vamos a presentar a, a nuestra colaboradora más informada que hoy tiene que salir corriendo y no la tendremos sí. el resto del programa. Eso es uno de los inconvenientes de hoy, de última hora. Así que, Patricia, cuando quieras. Sí. Bueno, pues hoy eh, traigo una agenda cultural que nos va a acercar un poco al mundo del esoterismo. Vital. Bueno, esoterismo. Al mundo del mentalismo, podríamos decir también. Porque resulta que al Teatro Guimerá quien viene es Anthony Blake. No sé si lo, si lo conocen. Sí que salía mucho por televisión antes. No sí, sé. pues bueno viene con un espectáculo que va a durar, va a estar tres días en el Teatro Guimerá y que va a recorrer diferentes facetas del mentalismo, como la telepatía, la telequinesis, eh, la videncia, incluso parece ser que va a hacer predicciones en el escenario. Así que, no sé, parece interesante, ¿no? Qué miedo da, qué miedo da. Sí, a mí me da un poquito Doblar de miedo. ¿Doblar la cuchara? Para me lo... da curiosidad, y pero los miedo que tenemos en cefalograma plano, lo del de la... mentalismo, como que no, ¿no? No nos va a poder leer <ríe> absolutamente nada. <ríe> pues no sé, pero eh, su, su espectáculo siempre saca normalmente 32 personas del escenario. Y en este caso, en Tenerife, eh, está previsto que saque hasta 68 personas en total. Eso es que tiene el doble de primos aquí que en otros en otro lugares, ¿no? El doble de familiares Pues no sé, familiares. pero yo me estoy pensando ir porque a mí eso de que me saquen no, no me gusta mucho. No, no. Y bueno, a mí se me ocurre preguntarles cómo esto de la telepatía, la telekinesia, es como un poco de ciencia ficción, ¿no? Como que no es muy, muy real. Y entonces eh, me gustaría saber si ustedes pudieran tener un poder, eh, ¿qué les gustaría tener? ¿Sabes? Eh, ¿Leer la mente de las personas? ¿Mover eh, objetos? No sé. A mí, pues ver a través de la ropa, sobre todo si es ropa femenina, pues no estaría mal. ¿Y los demás? Porque yo tengo un poder, viajar en tranvía gratis, pero eso me da que él lo tiene más de uno. Pues a mí me gustaría adelgazar sin hacer dieta, sinceramente, con eso me conformo. ¿Y Oliver, mí, tú? Sin duda, uno de mis poderes preferidos sería poder leer el pensamiento de, de los demás. Y si resulta hablando. que escuchas pensamientos que no te gustaría saber... Bueno, pues para eso está. Como el menos hipócrita, pues cuanto has, mejor saber, mejor. ¿Lo has intentado...? Eh, lo he intentado, pero a veces uno se engaña a sí mismo Sí, ¿sabes? a ver, inténtalo ahora, piensa lo que... Eh, no te lo voy a decir porque es un programa censurado y Ah, vale, <risa> pues mira, acertaste, acertaste Pero bueno, como él mismo decía, no le des más vueltas Eso es lo producto de tu imaginación, ¿no? Bueno, pues habrá que ir a verlo Y si no, pues a ver si encontramos a alguien Que nos puede escribir a la caja de Pandora ArrobaNuospiroidistas.com Que nos cuente, pues, eh, cómo ha ido esa sesión de mentalismo ¿Recuerda cuando, cuando venía? El 30, el 31 de mayo y el 1 de junio, a las 8 y media, en el Teatro Guimera. En el Teatro Guimera. Y, y las entradas están entre 20, 20 euros, 18 y 15. Ah, bueno. Así que hay precios asequibles para, para todo el mundo. ¿Y creen que tenga tanto éxito como para tres funciones? Pues la verdad es que no me lo... No me lo pues la verdad es ver, que perdón. estuve entrando en, el, en la página web a ver cuántas entradas quedaban disponibles, pero no, no las puedes coger, no las puedes comprar por, por internet. Tienes que llamar al teléfono del Teatro Guimera. Entonces no sé cómo van las plazas pues, Bueno, no sé Yo recuerdo que eh, Anthony Blake Salía bastante antes por televisión Ahora ya está desaparecidísimo Debe ser que o, o lleva una gira muy larga O no le hace falta salir por televisión Para promocionarse No, no sé. Bueno, pues no sé a ver, lo que, a ver cómo se desarrolla Ya falta poquito la semana que viene Es cuando viene por aquí Eso en el Teatro Guimera Y para junio el 25, el 27 y el 28 de junio, eh, se va a celebrar la segunda edición de Fimucité. ¿Saben qué es lo que, eh, es, lo que es este festival? No. no es un festival internacional de música de cine. Y vienen también al Teatro Vimerá eh, las bandas sonoras de, de grandes películas, bueno, de películas en general. En este caso, eh, viene la película La Música del Orfanato, de Iron Man, del Perfume... Ah, son películas, bueno, la de Iron Man, películas actuales, ¿no? Sí, una película reciente. Ah. Bueno, pues va, esta va a ser la segunda edición y, y las orquestas van a, van a tocar estas bandas sonoras de película. Ah, pues está bien. eso Está bien, sí. Pero las orquestas tirón? de Tenerife son las que... Eso es lo que no me ha quedado claro. No se van a traer las orquestas Tengo de... Que... No, no, supongo que no, no serán orquestas de Tenerife, pero lo que yo quería saber era si realmente venía el director de, o el compositor de, de estas banda sonora que es lo que voy a intentar buscar para el próximo día okay. vale. bueno. porque si no sería más interesante ¿no? pienso yo si viene el, el propio compositor de claro sobre todo si se trata de un festival internacional pues lo más seguro es que no sé que si venga que pues ¿no? proyección más grande y, además me parece muy interesante sobre todo por películas que realmente la música es muy importante o sea una película de miedo o una película sí. de fantasía como Harry Potter en no todas las películas. A la cabeza esa magia que te dentro yo creo que puede ser interesante Sí, la, la, la música para el cine es vital ¿no? Tiene igual importancia Igual relevancia ¿no? Que otras cuestiones del cine Bueno y aparte de este festival De música de cine eh, Otra cosa que me gustaría recomendarles Es la 16 Bueno la edición número 16 De la noche de los cuentos Que se va a celebrar otra no vez atreves, no, te una, atreves, ¿eh? no, me no te atreves No yo tampoco yo tampoco. ¿Cómo sería? Eso, eso mismo el... Bueno Pues edición número 16, para que quede claro y no haya duda, de, de la Noche de los Cuentos que se celebra en la Laguna. Eh, este año se, se va a desarrollar en el Convento de Santo Domingo, el 31 de mayo, pero hay que recordar que aparte de ese día en el que se van a leer, bueno, se van a leer, se van a contar eh, estas narraciones. Hay, los días anteriores, un maratón de cuentos por el cuadrilátero de la Laguna en diferentes bares, en el Café 7, en el Época, en el Ateneo de la Laguna, donde también se van a, eh, a contar estos cuentos. Y, y, bueno, la figura en torno a la que gira la ambientación y la presentación de este año es la figura de Pinocho. No sé bien, qué sí. les parece. ¿Les gusta el cuento de Pinocho? Sí, sí, la sí. verdad es que sí. A moral... mí no me gustaba de pequeña, sinceramente. Es un poco moral, ¿no? Es sobre no decir mentiras y demás, pero que qué cuento no es moral realmente, por lo menos se aleja un poco de, de la fantasía. Eso me iba a comentar, que película de Disney no tiene valores morales, de hecho lo veremos después en nuestro top de hoy de películas animadas, a mí en este caso Pinocho era una de las valoradas, pero no, no, no la veremos en nuestro top. Bueno, normalmente el cine de Disney viene de cuentos que nada tienen que ver con cuentos con infantiles, sino sí. son adaptaciones de cuentos pues o terroríficos o tétricos adaptados a, al mundo infantil aprovechando lo de los cuentos también desde aquí quiero invitar el jueves 22 de, de mayo a las ocho y media en magisterio que va a estar el grupo de teatro de filología van a hacer una obra de humor negro pues les invito a todos los oyentes a que acudan si lo desean si les gusta el teatro muy bien entrada gratuita no entrada gratuita sí. pues mira mejor Si es gratuito, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, solo recordarles que la edición de La Noche de los Cuentos cuenta con una sesión infantil a partir de las 5 y una sesión adulta a partir de las 10 de la noche. Que también hay que hacer esa diferencia. Y bueno, esto es lo que les recomiendo por hoy. Por supuesto, eh, pueden escribirnos a, a nuestra dirección de correo para eh, lo mismo que acaba de hacer Javi eh, con una obra de teatro que a él le interesa y que incluso participa en ella pues hacerlo también, proponernos cosas que a lo mejor no, no tienen tanta promoción porque nosotros podemos ayudarles a, a contarles a la gente que, que se van a celebrar aquí en Canarias. Pues muy bien Patricia, también decir que si deciden acudir a la noche de los cuentos que tienen que ir con antelación porque se forman unas colas impresionantes sí. y, y normalmente se queda bastante gente fuera, se queda de pie, entonces que, que sean precavidos y que vayan una horita antes. Pues nada, muchas gracias. Te puedes ir corriendo, quedarte el tiempo que, que todavía te quede antes de ir a clase. Y ahora le vamos a dar paso a, a nuestro segundo inconveniente del día, que nos lo trae a Irán. <risa> eh, para el que no lo sepa quién es, les recuerdo que a Irán no suele traer la sección más cine cinematográfica, pero que esta semana, por cosas de la vida, pues nos hablará de Eurovisión. ¿No es así, Irán? Sí, vamos a cambiar un poco el tono uh -huh. y también. Eh, pues hablar de, de otro formato de, de la cultura, que es la música Hay muchos que no consideran Eurovisión Música, pero bueno, ya podemos discutirlo Eso hoy si quieren Y bueno, anoche fue la, la primera semifinal Este año una de las novedades del festival Es que se celebran dos semifinales Y la final, hasta ahora solo se había hecho con una Semifinal Y, y bueno, fue interesante ver los 19 Primeros, primeros candidatos a, a este festival Y, y ver los resultados, que, que hay muchas cosas A destacar Como que Bueno, vale. yo lo vi, yo lo vi, y eran como todos los países del este los que estaban en, en, la, en la semifinal, ¿no? La mayoría, bueno, hay, hay de todo, todo realmente. Ahora si quieren les puedo decir la lista de los países que pasaron. Y una pregunta, ¿España pasó o...? No, España va directamente a la final, les explico. ¿Cómo? Explica, explica. Sí, porque... hay cuatro países que se conocen como Big Four, que son los países que fundaron Eurovisión, y son España, Alemania, Francia y el Reino Unido. Esos cuatro países, por así decirlo, tienen una manguilla y pasan directamente a la final sin pasar por las semifinales. Eh, en esta ocasión también pasa el país ganador de la edición pasada, que es Serbia. Entonces ellos ya van directamente a, a la final y los demás países se disputan las dos semifinales. Antes no se hacía así. Antes los diez primeros de la clasificación del año anterior pasaban a la final junto con los, los países estos que, que permanecen siempre en el concurso. Pero este año se ha, se ha dividido. Además hay cambios además en en la votación y demás Ha cambiado un poco el sistema este año Porque se han quejado precisamente de lo que tú decías Yolanda De que hay muchos países del este porque se votan, se votan entre sí Entonces han cambiado un poco el sistema ¿Y cómo es el sistema ahora? Eh, por ejemplo, en esta primera semifinal solo, van a, solo, votan, solo votaron los países que participaron Más dos países de los que ya están en la final Que les tocó por sorteo En este caso fue España y Alemania Es decir, votan esos dos más los países que participan. Antes votaban en la semifinal todos los países participantes en el, en el certamen. Entonces ha cambiado un poco la situación. Y además, de los diez países finalistas de esta primera semifinal, nueve han sido elegidos por televoto y uno ha sido elegido por un jurado especial de cada país. También para, para un poco contrarrestar eh, lo que venía siendo un problema para muchos, muchos entendidos de Eurovisión, que, era que pasaban muchos países que a lo mejor no tenían suficiente calidad y desprestigiaban el... El festival. Yo me sé de uno que estará bastante contento, que es el señor del de apellido impronunciable, que es Irubarri. O ir... Sí, ir... <risa> él estará más que contento. El... es Antipaíses del Este, porque es como siempre han sido los que nos han quitado supuestamente la... Sí, Uribarri la estará más que contento porque además este año lo han, lo han vuelto a seleccionar para, para presentar y comentar los, las distintas finales. Hombre, pero si no, ¿qué les queda de estos Países del Este?, Ni fútbol, ni baloncesto, Eurovisión, Eurovisión, llevan un año esperando para ganar algo, dejémosles Eurovisión, no hay wow. ningún problema. Una, una pregunta, si, no sé si lo tendrás por ahí, ¿España a quién votó? ¿A qué país? No, aún no se sabe, aún no se sabe bueno, eso, bueno. Se, los resultados acabarán en la... se darán después de que se Bueno, pero el más o menos se sabe a quién suele votar España, bueno, sí. a los que casi seguro, posi bueno, Portugal... <ríe> Posiblemente, posiblemente. Francia Portugal no entra y... en esta primera Entrará en la segunda, por lo tanto España no la va a poder votar No sabemos si pasará o no uh -huh. Pero seguramente en esta primera fase habrá votado Andorra Que es uno de los países que curiosamente no ha pasado a la final En este caso Andorra llevaba a Gisela La famosa cantante de Operación Triunfo catalana Representó, ¿Sí? a, representó a Representó este país Con una canción Llamada Casanova Pero no obtuvo los, los resultados esperados Y de hecho Es el quinto año consecutivo En el que Andorra intenta Pasar a la final Pero no lo consigue De todos modos A mí no me extraña nada Porque sinceramente Yo es una de las actuaciones Que vi Y bueno Gisela Se afició totalmente En el puente Y llevaba unas antenitas totalmente ridículas Que bueno Dijo joder Por una sí, canción verdad, Que más sí. o menos Era festivalera Pero caos Caos total La verdad es que sí O sea que no hace falta Ser del país Para representar a un país No, no, no De hecho Celindy ganó Eurovisión, no, no me acuerdo no en lo qué lo año, entiendo. y representaba a Suiza ya a Canadiense. Ah, sí. Ah, sí. Bien, bien, bien. Y ayer había una... O sea, Holanda, estaba representada por una marroquí. Sí, no sí, sé si es que tenía orígenes sí. marroquíes, pero bueno, que tampoco pasó. Por cierto, era una de las mejores actuaciones, las más mejor interpretada, bueno, y no pasó. Bueno, España tampoco lleva un español, ¿no? Lleva un argentino de este año, Bueno, realmente un es, ¿no? realmente es español. es eh, Un actor de buena fuente ah, sí. que hace de argentino, que es lo gracioso, pero bueno. Bueno, y de todos modos, si Irlanda se siente representada por un pato, también es, es para hablar. De todos sí. modos, menos mal que no pasó y no vamos a tener competencia friki. Sí. Otro de, de los, los aspectos Menos competencia de friki, porque... Otro de los aspectos interesantes de esta primera gala, para aquellos que se, quedan, que se quejan del frikismo de Eurovisión, es que las entradas más Más, eh, es, por, ¿cómo decirlo?, excéntricas, se quedaron en, a las puertas, es decir, no pasaron. Había un país, concretamente era Estonia, con el grupo Crazy Radio, eh, interpretó la canción Letos Svet mi estonio no es muy bueno, pero bueno. Y, y él, se, consistía en un grupo de señores mayores vestidos con trajes de colores. Que se ponían Ay, en el sí, suelo sí. y las chicas se subían encima Hay una paranoia, la verdad es que esos impresionante son mis, Esos son mis futuros sueños Cuando tenga mis 60 años, 70 años era... ir a Eurovisión Y que las chicas se te pongan encima Bueno, lo de ir a Eurovisión, yo con que una chica se me ponga encima Ya me conformo Me conformo, bueno nada. Sí, eh, sinceramente No se merecían pasar y así fue Tampoco se lo merecía el, el pavo que, sí, sí. que representaba a Irlanda Se llamaba el pavo Dustin Y aunque la canción era una de las más movidas del festival, la verdad, porque aparte del programa. cantaba... era muy cantaba, disco, muy... Sí, era muy disco, estaba... No sé, era graciosa, pero se ve que este año ya no, no cuela lo de, lo de llevar un, un número ¿Y tú espectacular. Crees, o sea, la pregunta es ya, ¿tú crees que eh, España va a Eurovisión con el chiquile 4? ¿Por qué está el pacto ese de los creadores de Eurovisión? Porque si no, vamos... Claro, yo creo que se Si fuera de cuestión hecho... de una semifinal, se quedaba ahí. Yo creo que <risa> es una estrategia. Estoy seguro de que millones de espectadores, van a, solo por ver a este hombre actuar, va a tener una vuelta de éxito. Estoy seguro que va a romper récord de audiencia. Por lo menos, televisión española tiene ah, que, sí. que estar encantada. Sí, en España va a triunfar, Bueno, en, en Internet ha triunfado, ¿no? El, el cuatro, ¿no? Y Todo eso el fenómeno ¿eh? de, de la cesta, de Buenas Simplemente Fuentes. por ver a, a Eurovisión a un actor que no es un cantante, que ha salido de un programa, pues eso ya es. Yo la verdad es que no le auguro mucho éxito, por lo que decía antes, que ya este año, el año pasado sí, de hecho en el número dos quedó eh, un artista el año pasado, que no sé si lo recuerdan, llevaba unas gafas tipo mosca. Sí, que y era como la bomba. Sí, de, de, de Ucrania, pero era loco. un poco travesti además, y bueno, fue una locura de canción. Lo era te, divertida, lo tenía pero, todo. pero estuvo a punto de ganar, al final se impuso la balada sí, sí. de Serbia que ganó, que fue una balada bastante sencilla, pero muy, muy fuerte. Bueno. Y la verdad es que no creo que, que este año vuelva a pasar lo mismo con él. No. Como sí, dice, vamos a hacer una porra. ¿Dónde crees que va a quedar chiqui Chiquichiquita? Bueno, año? hay una medio estadística que hicieron por ahí. Entonces, eh, el ciclicuatre salió en el, el número 35. Y creo que son 43 países los que participan, más o menos. Aproximadamente, la verdad. Entonces, en total, sí, pero bueno. En la final no pues yo, yo apostaría tirando... por, por un 12. que puede ¿Sí? quedar por un 12? Me sí, arriesgo qué qué positivo. Aquí, que... Ante todo. <risas> Patrín. Yo la verdad es que no tengo ni idea, pero, pero bueno, lo veré. Lo veré porque tengo curiosidad a ver qué es lo que pasa. Sí. Bueno, yo prefiero... ¿A qué hora lo echan el sábado? ¿El Oli? <risa> no, supongo que harán un especial que hacen siempre antes de Eurovisión, que ponen a la sí. maravillosa Rafaela Acarra comentando y a todos así... Antes y después del telediario claro. será el especial antes y posiblemente la final será después. Yo la verdad es que quiero aventurar, que va a quedar de los últimos, y por dos razones. Una es porque canta en español, a pesar de que le han puesto un, una estrofa de la canción en, sí, inglés, en inglés, canta en español y la gente va a pescar. Así, pero de, a mí me claro, parece bien la la que canten en español, a mí eso no me no, no creo que deba ser un sí, motivo Sí, a, a para... mí no me parece mal, pero el, el caso es que no es una canción de, de oír la letra y demás, es decir, es una canción bueno. de... Pff, Por eso mismo, puede triunfar, que da igual, como le dicen, mira tú el payaso este, qué gracioso, venga, vamos a hablar de dos o tres puntos. No sé. pero es como los que cantan en, en su propio ah. idioma, en los idiomas del Nosotros este, que no, no te enteras de nada, pero bueno, la música no tiene fronteras. Perrea, ¿no? perrea. Perrea, perrea, eso es internacional. ¿no? Y bueno, la segunda razón es porque es un parte de los Big Four Y normalmente estos cuatro países están quedando en los últimos puestos, en las últimas ediciones. Yo creo que le tienen un poco de rabia y que, que pasen bueno, por la cara. Yo, yo voy a decir que... que se va a quedar en el séptimo lugar. A ver qué pasa. Venga, Hay que ver No Hay sé, que ver de todas maneras, eh, el, el chiqui, o sea, tuvieron que alargarlo ahora. Y ayer salió como un resumen de los países que van a participar en la final. Y, y encima, el que actúa después de, de España es la representante de Serbia, sí. que es una tía siempre media ópera, como una diva de estas. Y que vamos, que yo creo que al lado de, del sí, Chiqui Chiqui Yo, yo la verdad, viendo, viendo ese vídeo, de resumen, sentí vergüenza ajena con ese videoclip, esas bailarinas, <risa> yo pensé, Dios mío Son graciosas, son graciosos. Que bueno, tampoco hay que, to que tomárselo en serio, ¿no? Mucha gente sí. dice, ay, es que, ¿cómo puede representarnos el Chiqui Es que realmente no nos representa, los españoles Realmente es un concurso de una canción y trascendente y mucha gente le da mucha importancia que, que no tiene, ¿no? ¿no? Y aparte, es lo que se supone que quería la gente, ¿no? Entonces, ahora que se ha puesto de moda bueno, Bueno, lleva unos años que se ha puesto de moda lo de que algo gane por mensaje, pues si seguimos con, con, con, esta, con esta moda de elegir a, a los ganadores de los concursos, pues que se atengan a las consecuencias. Y la consecuencia positiva o negativa ha sido esta, que vaya Chiquile cuatro. Exacto. Y bueno, ya para ir concluyendo, simplemente quiero hacer mi pequeña quiniela con mis preferidos. Y están entre ellos Polonia. Eh, con una canción fantástica, una balada impresionante. Ah, la súper polaca que la había ayer. Sí, con el pelo rubio, era sí, preciosa sí. además. Es que alucinante, pero me no... Me gustaría tener los poderes eso que decía Patri <risas> para ver a través de la ropa, entonces. Sí, no. Bueno, pues eso, Polonia, y también me atrevería a decir Rusia, Grecia, que en la semifinal de ayer tuvieron bastante éxito. Y también recordar que en la, en la segunda fe semifinal, que es el jueves, y que no emitirá Televisión Española, Pues hay otros candidatos también que pueden llevarse el, el gato al agua, como se Suecia. Bueno, ya Suecia es un país tradicional para Eurovisión y de hecho se llevan todo un año preparando el festival con diferentes certámenes y demás. Es el país que yo creo que el que más lo vive de todos. Y por dar otra, otra aproximación a lo que me gustaría que ganara, que no sé si lo hará, pero bueno, pues le de. Letonia, no iba a decir Letonia, pero lo tenía aquí Marcado como uno que espero que no gane Porque son unos que van vestidos de pirata Y la canción parece la de la botella de ron Pero en versión letón <risa> Así que espero que no gane Y nada, simplemente eso es. Ya hablaremos seguramente cuando sea la final Vale, pues muchas gracias Irán, estaremos a la expectativa Porque claro, el sábado es ya el festival Y ya lo comentaremos en el próximo programa A ver si tu quiniela eh, eh, a ver, a Resulta ver. certero Bueno, la verdad es que hoy tenemos un programa un poco loco de contenidos, pero que raro será que a alguien no le termine por gustar algo de lo que estamos contando. Dicho esto, me voy a atrever a presentar el top 10 de esta semana, que, que nos lo trae Oliver y nos hola, va a llevar a un mundo... Hola, Oliver. Nos va a llevar a un mundo que, bueno, a mí personalmente me encanta, pero que, que bueno, ya, ya nos dice. Bueno, sin duda, el mundo de la fantasía, a quien no le gusta la magia somos niños siempre, ¿no? Pues efectivamente, hoy vamos a hacer un top 10 de películas de animación No necesariamente de dibujos, pero bueno, que son películas eh, animadas. Y bueno, sin más, vamos a empezar por el TOS 10. Eh, Alicia en el País de las Maravillas. Qué es un clásico, es una maravilla, el surrealismo, la locura en estado puro. No hay palabras para esta aventura loca, surrealista, mágica. No tiene ni pies ni cabeza, eh, unos rasgos inasistentes en películas infantiles. Sin embargo, como hablábamos antes, es una gran adaptación del maravilloso libro de Carroll que quizás por su carácter infantil no saca todo el provecho de las paradojas lógicas en, en la película. Sin embargo, es una película, como digo, que hará las delicias de los niños más inteligentes y quizás aún más de los mayores. Supongo que todos vosotros la habéis... Conocéis la historia, ¿no, Alicia? Feliz, feliz no cumpleaños a ti. A mí, feliz. De hecho, esa, sí, escena, sí, esa sí. escena fue una de las incluidas. No estaban en el libro, se la inventaron para, para ah. la película. Anda. Sí, la es que a mí personalmente me encanta. Es una de mis preferidas y reconozco que es una de las películas, por así decirlo, eh, o sea, infravaloradas de Disney. Es una de las que menos suelen gustar y. Realmente no lo entiendo porque a mí me encanta, no sé, la historia. Pero así. yo creo que es porque resulta más difícil para los niños sí. comprender. Es infantil pero tiene su complejidad, cosa que se agradece con las películas actuales o los dibujos actuales que se ven por la mañana en las televisiones públicas y privadas que son bastante eclécticas y súper eh, extrañas, ¿no? Es una película infantil pero compleja, muy buena para los niños, creo yo. Es que el libro en sí es una alegoría de la sociedad británica de la época de, de Carroll y... Tiene muchos mensajes ahí contra la monarquía y demás. Bueno, yo la verdad es que Alicia siempre ha sido la de Disney, la menos que, que me ha gustado. Pero Alicia en sí, el personaje de Alicia, a mí me parece horrible. Me parece la típica niña consentida que acabas odiando pero que, que está en un mundo tan loco... Que te gusta la historia, pero a ella la terminas por coger un poquito de tirria. A mí, a mí me pasó personalmente eso. Yo soy más de la sirenita. Sirenita que no veremos nuestro top. La verdad que es complicado de no. tantas películas, pero no, no la veremos. De todos modos, atención porque Tim Burton va a hacer una revisión de, de Alice en el País de las Maravillas para el 2010 o 2009. Y también están preparando una película de terror basada en este cuento con Sarah Mitchell-Gear, la famosa actriz de Buffy. Así que tiene, tiene de por sí este cuento. Pero rápidamente pues seguimos al top 9 y nos encontramos a Blancanieves y los Siete Enanitos. Está considerada una obra maestra. Hay quienes creen que es lo más alto que jamás haya producido el estudio Disney. Aún hoy, los movimientos de los personajes son de sofisticación absoluta, alcanzando, en el caso de la figura protagonista, delicadeza y detalles inigualados. Eh, como curiosidad decir que fue prohibida en Inglaterra a menores de 16 años, en un principio por la horrible bruja que intenta matar a la protagonista. Uh -huh. Supongo que conocéis esta historia también, es sí, inevitable. Sí, sí, sí, sí, los enanitos. En es como el mito, es, que es una película ya casi de autor. Yo no la pondría ahí en ese top personalmente, porque es una película que realmente no me entretiene, pero es una película como una pieza, una obra de arte, la verdad, el primer largometraje de animación. Pero sí. hoy en día yo creo que los niños la ven y es que se ríen, porque... Ya no, no sé, le falta algo, ¿no? Yo vi una versión, pero era un viernes por la noche en Canal Plus Y la verdad es que estuvo entretenida los enanitos De uno en uno De o... uno en uno y todos juntos Desde luego, sin duda la magia la podemos repartir por pues, el campo que más nos interesa Pues sí eh. Además que, eh, sí, como decíamos antes, de nuevo la música, Disney se ha caracterizado por, por sacar temas musicales Siempre recordados en este tema, pues I hope, I hope, vamos a trabajar ¿Otra vez? Bueno pues seguimos Seguimos con, con películas Disney En el número 8 tenemos La Bella y la Bestia Que además fue nominada al Oscar A la mejor película de él, Siendo de animación La única creo que la ha conseguido hasta la fecha Y que esto pues avala la calidad del fin Es una adaptación también de una gran historia Es magistral eh, La realización de hecho es genial Con escenas antológicas como la del baile Entre la Bella y la Bestia o el singular número Que es festín Los personajes son inolvidables, empezando por Bella o por la misma bestia, con una caracterización inigualable. Además de los sirvientes, Dindon, la señora Potts, Lumiere y compañía, en fin, una historia de amor inolvidable. Bueno, bueno, yo tengo que reconocer que la Bella y la Bestia es mi película favorita. Uh -huh. y, y bueno, la canción de Serafín Subiri, que, que, la, bueno, que en inglés la cantaba Elton John. ¿no? ¿Cómo era la de Subiri? A ver... Eh, Se oye una canción <risa> <risa> la Que la voz. empezaba cantando la tetera, ¿no? Sí, pero sí, después sí. seguía Serafín Y yo reconozco que después de ver esa peli Yo era chiquitita, pero empezaba a odiar a los franceses Serafín, porque... su, su iris, que fue a Eurovisión también, ¿no? Sí, lo recordé dos, sí. ah, dos veces. ¿Con qué canción fue a Eurovisión? Uf, eso sí que no me acuerdo ya. Ah, todo, ¿todo esto es la música. Eh, es verdad. ¡Qué es grande! ¿eh? Ah, sí, todo esto es la música. <risa> y ya no me sé más. Después repite sí. con otro. Era sí, nuestro era. Stevie Wonder particular. Pues nada y, y claro los franceses, que fue cuando los empecé a odiar ahí en la en esa película. Pues, <risa> pues espera, que Patricia me está diciendo algo. No sé qué me está diciendo. ¿Qué pasó? Adiós, que Patricia y ella se va, ah, Patricia sí. y ella, ya no la vamos a escuchar, me dejaron sola aquí con tres hombres, Qué mal Qué bien dirás, te podrás quejar Bueno, eh, y nada, y, y bueno, La Bella y la Bestia, Irán, ¿qué, ¿qué te dice a ti? Bueno, ya que Oliver no incluyó a La Sirenita en el top, puedes decir que a partir de La Sirenita, de la sirenita perdón fue el, el nuevo, la nueva etapa de Disney, cuando tuvo sus mayores triunfos Y La Bella y la Bestia fue el culmán, cool como lo dijo Oliver, lo del Oscar fue irrepetible. Ganó él la mejor canción, pero el Oscar, la nominación al Oscar fue irrepetible, la verdad. Bella y Bestia son... Exacto, pues seguimos en el top 7 y ya cambiamos un poco de rumbo. ¿Se encuentra la película? Bueno, se encuentra? hemos puesto Ice Age, la edad de hielo. Fantástica película de animación, tanto para niños como para adultos. Los personajes, la historia, el nivel de animación, hace que cualquiera disfrute con ella habiendo momentos sumamente cómicos, de esos que se recuerdan con el tiempo. Es una película inteligente y además tiene momentos emotivos, al igual que divertidos, con las in escenas inolvidables de la ardilla y su inagotable casa de bellota. ¿La habéis visto? Sí, sí, sí. sí. Lo que sucede es que eh, últimamente he hecho de menos en las películas de animación de dibujos, los dibujos hechos a mano, O sea, ahora están todos hechos por ordenador y creo uh -huh. que se nota un poquito. Y me gustaban más los dibujos hechos a mano. No, sí. volverán. Disney va a volver ¿Sí? a empezar a hacerlos de nuevo, de la, del método tradicional. La princesa Rapunzel sí. creo que es el proyecto sí. que tiene. De todas formas, está, está muy bien esas películas, ¿no? Pero que eso, que, que me gusta más el trazo, se nota un poquito el trazo de la modernidad... De forma que con un poco más el toque gamberro, eh, que Disney siempre era tan moral, pues están buscando sí. un poco. Otro sí, sí. Punto y, de y dices que Disney va a volver a, a lo tradicional. Exacto. A la eh, Oliver nombró, nombró Rapunzel, que esa sí es mm, por ordenador aún, con un efecto un poco raro, no es el, el, la típica película por ordenador, sino tiene un efecto distinto. Y después, la siguiente será La Princesa Sapo o algo así, en la traducción, no sé, es de uh -huh. Frog Princess en inglés. Que va sobre una princesa de raza negra Que es la primera vez que aparecerá en Disney Menos mal Y, y esa sí va a ser en animación tradicional Y estará basada en Nueva Orleans Y, y en esa época de, de jazz y demás Es que es curioso porque Disney, o sea, le empezaron a hacer competencia por los nuevos efectos y entonces ahora mm, tuvo que competir, se, metió en ese, se subió en ese tren y ahora vuelve a lo tradicional para volver a competir, ¿no? Exacto Poco, de, Es que es el sello de ellos, De, de todas formas, Disney, si no lo saben, compró Pixar sí. y ahora lo tiene como aliado y va a seguir haciendo animación por ordenador O sea, sí, va a ser lo de ser siempre, valoroso. pero mejorado con pizza. Vale. De hecho, hablando de pizza llegamos a Top 6 con Toy Story. Una divertida y entrañable comedia. Un clásico ya del cine que puede disfrutar cualquiera. Fue uno de los primeros largometrajes realizados íntegramente por ordenador. Una historia con bastantes valores moralizantes, es Disney, y una progresión narrativa modélica. La madera presentar a los personajes, cómo van evolucionando e Incluso tiene un final bastante emocionante ¿Recuerdas la historia de hasta el infinito y más allá? Sí, sí, sí, pues sí, sí. muy divertido <risa> Con una segunda parte que pocas veces las segundas partes superan a la primera Pero en este caso creo que la segunda parte es mejor sí Es mucho más animada, el guión está más, más suelto Y que la historia es buenísima porque no, no. Te, no sé a quién se le ocurriría Pero claro, coger y darle vida a todos tus juguetes Bueno, que, es que eso, que eso la, es la, la ilusión de, de, de todo todos niño. los niños mm. Ese es el pensamiento que hemos tenido desde pequeñitos que tú... Pensar que te vas y empiezan todos a moverse sí, y... sí, sí, sí, sí, que tienen sí. vida propia ¿no? Y Pixar es lo que tiene o sea, Crea historias que son, pues eso, fantásticas En cuanto a la imaginación Los monstruos, la fábrica de monstruos y demás Pero bueno, no voy a decir más por si Oliver alguna, pero... eso lo veremos a una más de Pixar De hecho tenemos un top 3 bastante alternativo Veremos cómo, cómo lo vais a recibir Así que llegamos hasta el, al top 5 Y tenemos el Rey León una magnífica producción animada de la Disney que da una auténtica lección de cómo se debe hacer una película infantil, pero digerible para los adultos, pues hay un equilibrio casi perfecto entre los aspectos más pueriles y los más dramáticos de la cinta. Además, proporciona secuencias magistrales como la del cementerio de elefantes, la estampida, el final o el conocido prólogo con todos los animalitos llegando el círculo de la vida. Sin embargo, además, que tiene un sentido del humor único con Timón y Pumba, como el mensaje de Akuna Matata. Sí, Javi, ¿no nos vas a cantar? Eh, Hakuna Matata <risa> Inolvidable, ¿verdad? ¿eh? A través de las canciones Yo me sé las dos primeras palabras de todas las canciones más no. <risa> <risa> Qué bueno. penita da cuando se vuelve fasa, ¿eh? Cuando sí. viene la... mi hermana lloró ahí viendo esa película Pero un montón sí. Los niños salían llorando del cine en de Bueno, y, y el primer juego de, de videoconsola De Mega Drive que, que hablaba, creo <risa> Recordar, que decía Ay, algo es, verdad, de, es verdad, sí, verdad, algo... Sí, algo de eso me acuerdo yo Sí, ¿y cómo se llamaba? El... Qué hijos somos ya, Yolanda. Sí. <risa> muchos unos puretillas. esto no... Para atrás vamos. ¿Qué? ¿Que se acuerdan de, del mono, del hechicero, cómo se llamaba? Rafiki. Rafiki. Toma, Rafiki, que era el mono hechicero cubano. <risa> ¿Qué si tú decías, dice: si es un mono hechicero, tiene que tener acento cubano. Y que te... ahí habría que dialogar, porque siempre le dieron... Siempre que en las, en las películas de animación ponen un personaje eh, cómico, siempre es cubano, porque también en La Sirenita, el, el cangrejo aquel no era cubano. Sí. Pues, sí, habría sí. que hacer una investigación en, en profundidad de por qué... De por qué los norteamericanos... Sí, cuando sí, sí. Sí. Igual no, que nosotros los andaluces, ¿no? Pero tenemos cierta gracia. Sí, sí, cierta sí el, el gato de, de Rec, ¿no? Era... También. No, Era... pero no adelantemos, pues... no adelantemos. Ay, coño, perdón. <risa> <risa> de hecho, antes de llegar a Red, que está en nuestro tot vamos al tot 4. Está buscando a Nemo, otra maest obra maestra de la animación, de lo mejor de Pixar hasta el momento. Tiene un guión maravilloso que combina a la perfección, el sentimentalismo y la ternura. Son clásicos de Disney de toda la vida y además el sentido del humor es algo más gamberro aportado por Pixar a la fórmula y sobre todo pues puro entretenimiento para todos los públicos, no solo para los niños. Además es que no me puedo olvidar de Dory y bueno o sea para mí fue uno de los personajes además súper bien doblado por, por Anabel Alonso. Ella sí se puede olvidar de ti. <risa> Sin duda al momento. Extrañable. Sí. que has gustó esta historia, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ella le quitó el protagonismo a Nemo, porque al final Nemo sí, era como del secundario y era la protagonista. Sí. Estabas todo el tipo esperando que a que saliera Dory y, y se olvidara de todo. Sí, tenía cada punto. Sí, pero... Y fue un, un boom esa película, ¿no? Porque fue como la primera más o menos así que nos llegó de un Morgan Berro... Bueno, la primera no, pero sí fue de las sí, que sí, todo el mundo fue corriendo a ver al cine, como algo está pasando con la animación. Y que y me dicen ya. de los tiburones? Eran geniales. Ay, la, sí. Los tiburones intentando. Geniales y feísimos. <risa> Piercing y unas cosas que, claro, nunca se había visto en Disney. Y, o sea, y realmente a mí, o sea, me encantaban las gaviotas. En el mío, mío, mío, mío. O sea, al fin, o sea la verdad, incluso no. En fin, cuando estaban en el momento de la pecera, por lo visto, cada pez reflejaba una personalidad, ¿sabes? Que realmente la película tiene su fondo claro sí. los niños verán nada que gracioso venga acción nación. pero si lo vemos poco a poco y la luego... bueno no perdona Yolanda, es lo que tiene Disney es lo que iba a decir que tiene de siempre dos niveles de lectura el, el los niños y el de los mayores y siempre y, y mete cosas ahí vale que también las gaviotas las gaviotas que o sea las gaviotas que salen en la película mm -hmm. eh, también Disney siempre las ha sacado como animales que están locos Y que uh -huh. no sé, porque la sirenita, la gaviota que salía, que, se que estaba tarada, que los cogía. Nombres. Esto es sí. un cachivache, no sé qué, sí. de y cosas así. Sí, un no, no sé pago. Sí, pago no sé, sí, ¿Cómo es, Aira? Sí, no sé pago algo sí, no sé, así. No, y después hablaba del cachivache. Lo de la pipa, ¿no? Desde luego me están haciendo sentir mal por no haberla incluido, ¿eh? No, no, no, puedo permitir. Así que seguimos hasta el top 3 de la que hablábamos antes, está Wreck. Divertida de principio a fin. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Wreck. Eh, Wreck. Wreck. Wreck. Es el cuento infantil. El cuento infantil que nuestra madre nos leía en la cama, pero al revés. Princesas feas, príncipes malos, dragones bondadosos, ogros héroes. Y un burro pelmazo hacen de esta película un entretenimiento singular. Lo mejor es que, por una vez en una película, la belleza sí está en el corazón. ¡Qué bonito! Oh. ¡Qué bonito! Sí, bueno, Supongo que nos habrá encantado este personaje gamberro ver algo distinto. Yo creo bueno. que realmente esto es lo que llamó, ¿no? Y tuvo tanto éxito. Yo ya van por tres partes. Yo creo que ocurre lo mismo que con Nemo, que, que el burro le quita el protagonismo a, a Rex. Yo creo, porque sí, sí. Algo... es adorable. Pero la tercera parte la sacaron en DVD, no salió ni en el cine ni nada, ¿no? No, sí, no, sí, claro. sí salió en sí, el sí, cine. Sí, sí, sí. Pero malísima la tercera sí, ¿no? Sí, sí. Lo que se vio hace poco es un especial de Navidad. Claro, tanto éxito pusieron un especial claro, de Navidad sí, sí. en Puerto Pero Televisión. como la primera y la segunda? No, no, no. ¿verdad? Bueno, la segunda fue El gato, ese el momento gato, de los ojitos, sí. Eh, son también inolvidables. Sí, y bueno, y para mí lo mejor de la película es que utilizarán la canción de Bonnie Tyler para, para la banda sonora. <risa> sí, porque vamos, es el subidón de la película. Tiene y un cantarín. humor muy gamberro ¿no? es, Realmente lo que tiene esa película es el humor del guión, porque si nos fijamos en lo que es la animación en sí, es un poco cutre. Está hecha así, a, a posta además. O sea, cutreza de los personajes feos, ¿no? <risa> sí. Cierto, además eh, de, en las críticas decían eso, que realmente lo que gana es el guion, pero que eh, técnicamente no no sé. No se puede comparar con Disney. Exacto. No, no, es verdad, o sea, realmente el éxito reside ahí. Y bueno, nos olvidamos de Disney, y voy a intentar olvidarnos de Pixar, de DreamWorks, y vamos a, os voy a acercar a otro, a otro tipo de películas para el TOS 2. Se trata en el TOS 2, de hecho, encontramos a Pesadillas antes de Navidad porque su animación es excelente en todos sus aspectos, porque la, la ambientación es asombrosa, porque los decorados son inmejorables y porque la fotografía es prodigiosa. Además, el guión es muy ágil y está narrado con gran soltura para evitar cualquier deje de aburrimiento, porque el cuento de horror que nos presenta Barton es tan delicioso que es imposible no caer con él. Supongo que lo habréis visto, ¿no? Sí. sí, pero es para un público un poquito más adulto, ¿no? Sí, claro, pero es bueno, como animación. No. Sí, sí, no, por supuesto, está, está, está genial. ¿No te sabes sabe ninguna canción, Javi? De Pesadilla... Bah. Esto es Halloween, esto es No, Halloween. no, no me acuerdo, <risa> no me acuerdo. A mí me encantaba porque, me, me, sí. ¿sabes?, hacía atractivo ese mundo que realmente nos tenía que dar repelús ¿no?, como mm. miedo y tal, mm. pero ver ese, ese esqueleto, esa tristeza, no sé, creo que era otra forma de acercar no. otro tipo de argumentos, ¿no? Y que la estética es agradecida, o sea, es una peli que, que es diferente y te engancha, si no te engancha la historia, te engancha el, uh -huh. sí. el como igual que luego ha hecho la novia cadáver que también ha sido una película muy, sí. muy esa más valorada. flojilla pero uh -huh. pero por ahí de van. hecho yo, yo llegué a hacer un musical y todo de esta película imagínate si sí, en su momento sí, tú yo hacía del dos caras No sé y la, la no ver? hay fotografías o vídeos sí. por sí. favor queremos no ver... Eso. vamos al tostuno vamos al 1, <ríe> sí, que, que no sé si la habréis visto pero por eso mismo la he querido incluir y la he puesto en el 1 porque lo merece y bueno se trata del viaje de Chiro es una película que hechizante emociona hipnotiza te sumurge en un mundo maravilloso y en una historia inusualmente mágica, poética e incluso filosófica, basada en los sentidos y en los sentimientos. No hay nada gratuito y todo tiene un porqué. Los elementos en esta película se conjugan de manera armoniosa para crear lo más cercano a la perfección narrativa y visual. El carisma de Chihiro traspasa los sentimientos para meterse dentro del espectador. Es el miedo de una niña asustada y que, con su decisión y su coraje, pues sale adelante. Es única e imprescindible. Después de esta tremenda descripción, ¿la, ve, ¿la habéis visto o no? Sí, sí la he. ¿La habéis visto? Es pues, interesante, es diferente. A mí realmente manga. me encantó, de, de verdad sí. que la les recomiendo que la bajéis, aunque no tengamos creo, que decir esto aquí, creo, pero creo que sí, de qué año era? No, no lo tengo, pero no sé no mucho. Antiguo, ¿cuatro o cinco años? Ah, cuatro o cinco años. Sí. Una película de un japonés o sí. coreano o chino, <risa> no, no me acuerdo el nombre ahora, pero que también ha hecho otras películas como El castillo ambulante o la princesa Mononoke. Es un nuevo cine de animación que viene desde Oriente y que realmente tiene su atractivo. Sin duda podía ser de Disney y de lo que sea, pero bueno, aquí somos alternativos, La Caja de Pandora. Y si queréis quejaros o decir lo contrario sí. o queréis incluir otra película, pues ya sabéis, la caja de Pandora lacajadepandora.nuevosperiodistas.com Bueno, muchas gracias, Oliver. Me ha encantado el top 10 de esta semana. La verdad es que parece que las películas de animación siguen ahí y que van a seguir por mucho tiempo porque a todos nos gusta, a pequeños y a mayores. Uh -huh. Y ahora vamos a comenzar con nuestra sección de literatura. Eh, vamos a dar paso a Javi, que la semana pasada nadie sabía dónde andaba, se especuló mucho sobre lo que había podido pasar, pero... Está bueno, perdido, está perdido. ¿Has vuelto? Sí, he vuelto, he vuelto. Y creo que nos traes de postre algo interesante. Sí, ¿no? algo cortito, nos queda poco tiempo y tampoco hemos tenido mucho tiempo para, para preparar la sección. Es un poema de Borges que lo escribió justamente después que, de que se muriese el eh, presidente de Estados Unidos Kennedy y habla sobre los prejuicios que han eh, asesinado, que han matado a todas aquellas personas que han intentado que el mundo fuese un poquito mejor. Y cuando quieras pues... pues... Sí, sí, tiene... Vale, pues decir. se llama In Memoriam de JFK y dice así, eh, Estaba las es antiguas. En 1897 la disparó contra el presidente del Uruguay un muchacho de Montevideo, a Redondo, que había pasado largo tiempo sin ver a nadie para que lo supieran sin cómplices. Treinta años antes, el mismo proyectil mató a Lincoln por obra criminal o mágica de un actor a quien las palabras de Shakespeare habían convertido en marco bruto, asesino de César. Esta bala es antigua, Promediados del siglo XVII, la venganza la usó para dar muerte a Gustavo Adolfo de Suecia en mitad de la pública hecatombe de una batalla. Antes, la bala había sido otras muchas cosas porque la transmigración pitagórica no es solo propia de los hombres. Fue el cordón de seda que en el oriente regana a los visires. Fue la fusilería y las bayonetas que destrozaron a los defensores del álamo. Fue la cuchilla triangular que cegó el cuello de una reina. Fue los oscuros clavos que atravesaron la carne del Redentor y el leño de la cruz. Fue el veneno que un jefe cartaginés guardaba en una sortija de hierro. Fue la serena copa que de un atardecer bebió Sócrates. Esta bala es antigua. En el alba del tiempo fue la piedra que Caín lanzó contra Abel y que será otras muchas cosas que hoy ni siquiera imaginamos y que podrán concluir con el hombre y con su prodigioso y frágil destino. Y aquí concluye el poemita de Borges. Y habla sobre eso, sobre los prejuicios que, que a lo largo del tiempo pues han asesinado al Che Guevara, por ejemplo, a Luther King y a todas aquellas personas que intentaron que este mundo pues fuese un poquito mejor. Si alguien tiene algún comentario... No, yo un poco, la verdad que escuchándote y un poco pues, valorando todo el programa, ¿no? pues, que realmente la necesidad del hombre ¿no? de expresarse de cualquier manera. O sea, sí. Ya siendo una película, sea un festival, sea música, sea nosotros mismos aquí ¿no? intentando pues, hacer llegar a los demás, no se sé, me quedó con... Y con que el... nadie interrumpa ese camino, ¿no? Por, por muy... Ni una bala, ni, sí, nada, ni nada. Por muy contrario sí. que tenga sobre una idea o sobre cualquier cuestión, pues si no funciona, no funciona, no hay que detener... A casi absolutamente nada, lo que no funciona se cae por su propio peso. ¿no? Uh -huh. Yo quería comentar que, que el poema la verdad es que me parece precioso, me parece la, una elegía del mundo, por así decirlo, de las personas que han, que han hecho algo, como dice Javi, una elegía preciosa, la verdad. Sí, lo que, lo que ha sobrevivido esa bala, que claro, uno le hace pensar si, si, si ese poema tendrá continuación... Si volverá sí, a pasar sí, algo... Seguramente, la verdad es que hace tiempo, bueno, no sé si ustedes recordarán, Kennedy o Luther King fue una época en, uh -huh. el, en la cual era bastante sencillo acercarse a un presidente o a un líder espiritual, político, religioso y asesinarlo, ¿no? Lo intentaron con todos aquellos que, que pudieron y hace unos cuantos años que no, que no sucede esto. Por ejemplo, bueno, no es que se lo merezca, bueno, ¿no? pero hay algún presidente de Estados Unidos que, que si ocurriese esto, pues tampoco le echaríamos mucho de menos. Bueno, dentro de poco ya no lo vamos a ver mucho, supongo. Sí, afortunadamente. Bueno, sí, recientemente el, el atentado que hubo que... Ay, voy a hablar de algo que no sé. De en... Ay, la mujer esta... En... Ah, sí, en, en Israel realidad. o... o bueno, sí, por, que, por que claro, iba a tomar el gobierno de ella y... y y, y pum, un y sí, sí, sí, sí, un poco sí. que son cosas que siguen ocurriendo vamos sí, sí sí sí bueno y Luther King fue el grande no sí sí sí fue ahí dolía un poco más que no que el resto nos quedó doliera más porque no duele más ni menos pero sí de verdad estaba haciendo estaba cambiando las cosas y no, entonces mí, fue un poco a mí me hace recordar a mucha gente no por ejemplo a, a Salvador Allende que un presidente electo que no tuvo otra solución para evitar unas consecuencias quizás peores para su pueblo que, que asesinarse después de estar en el Palacio de la Moneda aguantando un golpe de Estado eh, bombardeado, y etcétera, etcétera. Mucha gente, ¿no? no y, y no solo recordar a los políticos, que ya de por sí es bastante riesgo, ¿no? Dar la cara de forma política, sino también a los artistas, ¿no? El asesinato de John Lennon, es que siempre hay... También, sí, sí. Loco ah, desde por aquí, el mundo desde aquí exigir es. la libertad la libertad de expresión pues sí si sí, nos sí. quedamos con eso pues Javier muchas gracias eh, tienes algo ya pensado para la semana que viene que nos puedas adelantar un pues poco pues sí para la semana que viene que vamos a tener un poquito más de tiempo porque hemos estado un pelín ocupados pues vamos a hablar de literatura y cine escritores que han llevado bueno, o que se han llevado la vida de escritores a, al cine no de libros que se hayan llevado al cine sino de vida de escritores que se han llevado al cine Okay. Vale, pues si tienes alguna sugerencia para este tema nos lo escribas a la caja de Pandora arroba nuevosperiodistas.com Chicos, les quiero dar las gracias por haber estado en esta mesa una semana más eh, también al realizador que se llama Ruimán que aunque no se vea es el motor de, de estos programas y mmm, decía Nietzsche que quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo así que desde la caja de Pandora te animamos a que tengas un buen día, tarde o noche <música>